Ya está casi pronto Plinio que nos facilitaba estos minutos para que pudiéramos hablar con los haitianos, porque sin duda que comprende la, la importancia que tiene el tema. Eh, les decimos mientras nos conectamos con él que Víctor mandó un mensaje cuando estaban acá Gonzalo y Andrea para decir una deuda externa que viene arrastrándose de toda la fortuna que se robaron en la dictadura. Alicia llamó para preguntar si mañana puede dejar de pagar el alquiler y con eso hace un montón de cosas es una obligación cómo dejar de pagar decía como que no no se puede decir que se va a dejar de pagar la deuda externa porque eh, es como si yo dijera no pago más el alquiler si tengo un compromiso decía ella no lo puedo abandonar no es el alquiler de una persona y un contrato entre privados es un país y por supuesto Eh, en este caso organismos internacionales pero hay planes y hay propuestas que pueden hacer los países que hace que no lo podamos comparar con un particular dejando de pagar el alquiler o dejando cualquiera de sus obligaciones eh, Alejandro dice un saludo a Gonzalo y a Andrea con unidad y lucha lograremos nuestros objetivos que son de izquierda y populares eh, Pablo Pablo manda, eh, es una, un video que no lo podemos ver ahora y le agrega a Pablo, no puedes cultivar, mantener una granja ni vivir más de cinco días sin agua, Pilar Esquinas, abogada experta en derechos del agua, debe vela sin pujos al coronel Pedro Baños, todo lo que esconde el control de nuestros recursos naturales, Eh, otro yente que no tenemos el nombre creo, por lo menos estoy mirando por acá, no veo que haya un nombre nos manda una imagen de la Junta Departamental de Canelones en la sesión ordinaria de este martes 6 de febrero se aprobó la anuencia solicitada por la Intendencia de Canelones para prohibir la producción de hemoderivados equinos para la producción de SG- gonadotrofina coriónica se declaró al departamento de canelones libre de sangría de yeguas es importante esta información esto entonces ocurrió el martes 6 de febrero, esa comunicación que leíamos es comunicación de la propia junta departamental vamos eh, a ver si podemos ir entrando ya a la comunicación con, con Plinio Eh, mientras eh, aprovechamos esos minutitos que nos quedan en el aire para eh, comentar de, de informaciones que van quedando para atrás, nos llegó, entre los comunicados que llegan a la radio, eh, que hoy, a las once, mañana, a las 11 de la mañana, se hará el lanzamiento del programa Yo Estudio y Trabajo para el Sector Privado, este es un comunicado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, este programa... tiene por objetivo brindar una primera experiencia laboral formal a estudiantes de entre 16 y 20 años que les permita vincularse con el, el mundo laboral y desarrollar competencias laborales y al mismo tiempo dar apoyo a las empresas que contratan jóvenes ofreciendo subsidios y hay una ley que le da marco a esto. Ya tenemos por acá, eh, está ya conectado Plinio, a ver si lo vemos... si lo vemos y si lo escuchamos, ¿no?, en esta comunicación en la que lo más importante es escucharlo, por supuesto. Eh, los temas que ya Plinio nos estaba haciendo llegar, temas como siempre, los que él deja, eh, pone aquí en agenda, son temas siempre importantes y que nos da esa posibilidad de, de poner... Eh, de tener la mirada desde allá, el análisis desde alguien que vive allá y que está comprometido allá en Brasil sobre los temas ¿está Plinio ahora? a ver ¿nos estás aquí escuchando? Soy. muy bien Plinio, muy bien muy bien, allí estamos entonces ahora te veo Ángeles también, por eso aquí vamos Plinio entonces Con los temas, le decíamos a los oyentes que vos nos querías facilitar el espacio para que siguiéramos hablando con los haitianos, pero dio perfectamente para hablar con los haitianos y ahora hablar contigo también. Perfecto, gran gusto hablar con Radio Centenario, quedé muy interesado en, en escuchar la, la entrevista de, de los haitianos. Te la vamos después a hacer llegar. tengo una duda para que me digan cómo se puede escuchar Radio Centenario por la internet o por algún lugar aquí en Brasil. Bueno, por cualquiera de las aplicaciones se puede escuchar y también si se abre la página de la radio, hay un lugar donde vas directamente y además están subidos los audios. Pero te la hacemos llegar hoy porque hay un sistema por el que nosotros hacemos llegar a los que están interesados directamente, Plinio. Bueno, empezamos con, con los temas que vos nos mandabas, ¿no? que, que son unos cuantos y son importantes, empezando por este pedido que vos decís que hace Artur Lira, el presidente de la Cámara de Diputados, de la cabeza del ministro de Relaciones Institucionales, que es un hombre muy cercano a Lula. Sí, yo creo que, no Ángeles, para que se entiendan las noticias en Brasil, son siempre caóticas y parecen un poco reiterativas, es, es importante... Eh, Es importante tener el sentido de lo que está pasando aquí, ¿no? Y yo creo que son dos los los ejes fundamentales. De un lado el avance de la barbarie, eso es lo que vamos a discutir, y de otro la grave crisis política institucional brasileña. Es en este contexto que es importante entender la pelea que tiene cada semana un desdoblamiento, pero que tiene como como background ¿no? como sí. panorama general la crisis política institucional que no está resuelta, no que la, la intención era que este gran acuerdo de Lula con la derecha resolviera esto, pero no está resuelto nosotros lo, lo discutimos toda la semana, este año esta pelea va a asumir la forma de un conf conflicto entre el legislativo y el ejecutivo y el legislativo y el Judiciario. Son estas las noticias que vamos a ver. En la semana, el problema fue con el Ejecutivo. Entonces, Artur Lira, que es el presidente de la Cámara de Diputados, se indispuso y pidió a la cabeza del ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilla. que es una especie de mano derecha de Lula. ¿no? Lula tiene los operadores más cercanos. Él es uno de los tres... directamente relacionados a Lula entonces cuando pide la cabeza de este ministro en realidad está pidiendo el gobierno esto nosotros ya lo, lo vimos con Bolsonaro no Ciro Nogueira que era el hombre del centrón en el gobierno Bolsonaro era el que mandaba y Artur Lira no quiere mandar de manera indirecta ahora se presenta como la voluntad de poner un nombre suyo dentro del gobierno, dentro de lo operacional. No Y lo que motiva esto es que en el comienzo de, del año, el gobierno Lula hizo un corte de presupuesto en las enmiendas de los diputados, en la plata que los diputados pueden disponer, gastar de manera uh, libre, directa. Y a pretexto de este conflicto, entonces Lira pide la cabeza de Alexandre Padilla. Entonces, más un episodio de esta crisis política institucional brasileña. Bien. Hay otro tema que nos planteabas que tiene que ver con el Estado, las empresas, y algunas de esas empresas nos tocan a nosotros también de cerca. Eh, toda la, la parte judicial en la que entró eh, todo esto también, hablamos de... de empresas que, repito, son conocidas acá como JBS o de Contanos de qué estamos hablando. Aquí es el rescaldo del lío que fue Lavallato. Lava claro. ¿Qué es lo que fue Lavallato? Lavallato hizo en el primer momento una, una radiografía de cómo funciona la política brasileña y mostró cómo se operaban los robos. Claro que después utilizó todo esto para hacer la persecución a Lula, ya lo sabemos, no es esto lo que se trata aquí. Lo que se trata es que en este primer momento Odebrecht y Rotabesi hicieron un acuerdo que nosotros llamamos de, de, de leniencia. Creo que en, en español sería de indulgencia. indulgencia. Entonces la empresa reconoce lo que hizo, paga una multa y... Con esto queda libre para continuar operando como si nada hubiera pasado para que tengan la idea del importe de la multa que las empresas aceptaron en la época del avallato la suma de lo que está cuestionado en este caso que estamos hablando ahora es de más de 10 mil millones de reales o sea es mucha plata no bueno este acuerdo como lavallato la, la, las Los procesos de Lavallato contra Lula, Zagirceo y los próceres del PT fueron anulados. Estas empresas ahora, de manera muy zorra, entraron y dijeron, bueno, nosotros también queremos que, que se anule nuestra multa. Bueno, pero son dos cosas distintas porque la, la, el problema de ellos es real. Bueno, consiguieron de un ministro del Supremo Tribunal Federal, que es Toffoli, que estas multas fueran anuladas con una firma no más. Entonces el fiscal, el nuevo fiscal general de la nación Paulo Goné, que sustituye al anterior que no hacía nada dice no, no hay pruebas reales que estas aquí estos acuerdos fueron digamos ilegales, independiente que eh, la, eh, los procesos de Lula, se agresión, sí fueron ilegales. Entonces Es un poco lo que muestra los problemas que están pendientes ¿no? y el gran lío que fue la vallato. Porque la primero hace la radiografía, constata el robo, pero después hay que anular todo. Pero también hay que anular las consecuencias de esto todo. Claro. Y esto muestra más un capítulo de la crisis política institucional. O sea, no es fácil re restablecer la... normalidad institucional en Brasil porque los problemas son inmensos y, y los y lo que pasó en la Vallato no se puede borrar hay una una parte que es que hay, que evidentemente fue ilegal pero hay una parte de realidad que es difícil decir no no esto no pasó sí y paga o no paga ahora la empresa una pregunta medio boba no no es nada boba. va a pagar es o no la, va a pagar de... En realidad yo creo que parte ya lo pagaron. Yo no, no tengo conocimiento de, de, de la forma de pagamiento de estos acuerdos, pero seguro que una parte ya lo pagaron. Claro. Pero eh, es un brazo de, de hierro, ¿no? Hay que ver la fuerza que tiene estas empresas de conseguir borrar esta multa inmensa. Eh, el hecho es que esto se va a transformar en un problema político porque el El Procurador General de la República pidió que esta decisión fuera o anulada o conversada por el conjunto de los ministros. Entonces esto politiza porque esto todo se hace por debajo del paño. De, sí. Esto se hace todo de una manera muy no pública. Entonces Exacto. con esta acción del Fiscal General de la Nación esto viene a público y hay que ver lo que va a pasar. Bien. Plinio, pasando a otro tema diferente, eh, la epidemia de dengue que se ha salido de control, nos decías vos, a nosotros nos interesa porque acá siempre hay advertencias sobre el tema, en toda la región, ¿no? Pero allí, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Sí, esto es una, yo creo que la noticia más importante de la semana, ¿no? Esto ya viene desde el inicio del año, pero es una epidemia de dengue que está totalmente fuera de control. Para que tengamos una idea, entre enero y febrero, el aumento de, enferme, de enfermos, de contaminados, fue de 250% en relación al 2023. Ya estamos, digamos, con más enfermedades por semana que en, en el pico del año pasado. ¿eh? Y Y esto va a continuar hasta marzo y abril por lo menos, ¿no? En mayo, cuando es frío, la temperatura va a empezar a caer. Entonces, es una situación muy, muy, muy peligrosa. Los infectologistas eh, atribuyen este aumento de la dengue al calor, mm. a nuestras olas de calor, a la humedad, pero donde eh, el problema es mayor. en las concentraciones urbanas, en los barrios pobres, en las regiones donde hay una precariedad de saneamiento. Claro. Y entonces ahí nosotros nos juntamos la crisis ambiental con la crisis social y esto explota en la forma de una, ¿no? de una explosión de dengue. Las regiones son varias, pero hay una novedad, porque ahora uno de los estados más atingidos es Paraná, Entonces la dengue empieza a bajar al sur Por eso yo creo que sí eh, Esto va a llegar al región grande del sur Y muy probablemente afectar de alguna manera Los vecinos Uruguay y Argentina sí, Sin duda, sin duda Y donde se va a encontrar con las mismas cosas ¿no? Que la, los problemas sociales Le van a abrir las puertas Y, y va a correr más fácil Entre aquellos que, que tienen problemas más graves, no los que están más desprotegidos, pero que después, como todos los fenómenos ambientales, se va a extender al resto. Sí, tú sabes que yo en, en la UNICAMP hablé hace un tiempo, hace años, sobre eh, con los médicos sobre esta crisis de dengue, y ellos me dijeron que hicieron una, una investigación en el campus de la UNICAMP y constataron que el mosquito de la dengue, prolifera de manera mucho más exponencial en lugares de, de depredación ambiental y de pobreza, ¿no? O sea, es un mosquito socialmente regresivo. Claro. Eh, prolifera más donde están los pobres. Bien. Nos queda un último tema que tiene que ver eh, con el Banco Central y la tasa básica de interés que... Hace algunos meses que ya estamos con este tema permanentemente, no solo con Brasil, ¿no? Pero que hay que estar mirando esto de las tasas de interés. Sí, en realidad, eh, todo el mundo queda mirando la tasa de interés del Banco Central Norteamericano, de la Federal Reserve, porque como somos economías dependientes, lo que pasa aquí depende de lo que pasa allá. Entonces, pero aquí en Brasil tenemos las. mayor o la segunda mayor tasa de interés real del mundo. Entonces, hay una gordura para quemar. Y como la inflación está más baja, bajo de 4% al mes, a, perdón, perdón al, año, al año, el Banco Central anunció una reducción de medio punto percentual en la tasa de interés básica de la, de la economía brasileña, que ahora queda en 12, eh, perdón, 11.25%, que es todavía muy grande, pero ya bajando medio punto a cada dos meses, más o menos. Esta es una noticia nada más para para que la gente entienda, no tenga, acompañe un poco lo que pasa en la economía. Muy bien, Plinio, tenemos que ir cerrando. Igual te pregunto por el carnaval, ¿en qué andan ahora? Bueno, ahora el carnaval queda a todo vapor. Ahora sí. Y, y ahora sí empieza, el, el, el viernes empieza con todo y el país va a quedar totalmente, eh, digamos, concentrado en la fiesta. Claro, claro, Yo estoy en deuda con ustedes porque mi hija no mandó vídeos. Yo la voy a apretar un poquito más, veamos si viene algo. Por favor, que no se generen problemas familiares por semejante cosa, ¿eh? No, no, yo no, pero la autoridad de Radio Centenario tiene que imponerse. No hay, no hay, no hay por... Muy bien, ¿no hay? muy bien, Pliño. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias, como siempre. Fuerte abrazo, Ángeles. Chao, chao. Chao.